Mica Sánchez, buenas tardes Mica, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo, ¿todo bien? Todo bien, creo yo, porque bueno, por lo menos estamos despiertos y atentes a la jugada, Mica, la verdad es que lo medioambiental, por mencionarlo de alguna manera, aunque sé que la temática de hoy este, se refiere específicamente a los suelos y a los agrotóxicos, lo medioambiental, decía, está en el, en el, en el centro de la discusión, sobre todo por lo, lo que plantean esta, estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenida, en todo caso, de nuevo a la siesta que no fue y bueno, decino contame desarrollá Bueno, muchas gracias por el espacio eh, quiero aclarar que bueno, me interesó esta propuesta porque bueno, no solo como estudiante de la Facultad de Agronomía me compete hablar un poco sino que, qué sé yo eh, me empezaron a unir un poco lo que es lo social con lo ambiental que parece que está separado en todas las facultades y creo que me parece que tiene que terminar esto, ¿no? Entonces, está bueno que de a poquito vayamos ocupando un poco de espacio. Hoy voy a hablar un poco de la explotación del suelo, porque mañana, 17 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, así declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, que lo, bueno, lo designó en 1994. Se preguntarán qué es la desertificación. Bueno, la desertificación es la degradación del suelo, que es ocasionada bueno, por distintos factores como puede ser variaciones climáticas, como la actividad humana. Yo me centraré en la actividad humana, que es lo que me compete desde la agronomía. La pérdida de la capacidad productiva de los suelos es eh, debido a procesos de degradación, están aumentando en severidad en los últimos años y a extensiones eh, gigantes en todas las partes del mundo. Eh, con más de, bueno, del 20% de tierras agrícolas afectadas, el 30% de los bosques y el 10% de los pastizales, eh, particularmente acá en La Pampa, que tenemos mucho pastizal, bueno, o no teníamos. Lo que significa que un cuarto de la población mundial depende directamente de suelos degradados. Esos son datos oficiales de la FAO. Eh, a lo largo de la historia, la tierra bueno, ha sido considerada como una fuente principal de riqueza, y bueno, situación social y de poder. Y es la base, del, bueno, de la vivienda, del alimento, de la actividad económica, eh, las fuentes de importantes de empleo de las zonas rurales y un recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos. En solo 20 años, millones de toneladas de tierras han ido a parar a, a cursos de agua arrastrando nutrientes indispensables para mantener la, actividad de los, la productividad de los cultivos y provocando otros problemas derivados en la acumulación, bueno, en, el, en los cuerpos de agua que luego beberemos, ¿no? Eh, más para unos pocos, el INDEC, eh, dio a conocer los resultados preliminares del centro agropecuario del 2018 y el trabajo confirmó que en los últimos 15 años han desaparecido de la actividad de más de 5.000 productores en Argentina. Estos datos hablan de la desaparición de 83.000 explotaciones en solo 16 años. Básicamente equivale a que desaparece un productor cada dos horas. Es Increí algo que me... Un productor, un productor va, cada dos horas. Va la, pareja. va la primera interrupción. Un productor de esos, digamos, podríamos decir un chacarero acá de La Pampa, por ejemplo, de la región pampeana. Sí, justamente eso quería aclarar. Se destaca que, bueno, que el productor que abandona la actividad son reemplazados por los grandes productores, ¿no? Porque la tierra productiva siempre está disponible, pero, bueno, no, no disminuye esa producción, sino que cambia de manos. Así que el chacarero es corrido de su tierra porque llevan los pules de siembras a alquilar, a arrendar, ¿no? Claro, eh, claro. De alguna manera se le va acomodando la jugada en la cabeza al pequeño productor para que vea la conveniencia de arrendar o de vender. Y en todo caso el proceso es siempre pasar de varios a, a, a menos, jugadores, y no al revés, nunca se deshace una gran compañía o un gran pool de siembra y se generan 20.000 o 30.000 pequeños productores. Es una cosa claro. que parece que tiene bastante que ver, Mica, con el capitalismo. Sí, fíjate los datos que, que... Estos son datos oficiales del INDEC, eh, que ya sabemos que los datos oficiales son para tomar con pinza, pero lo traigo porque, bueno, es una referencia. Y los datos que tiran es que los terratenientes que bueno de los censados son 2.500 los que tomaron, manejan el 40% del área productiva del país. Otra forma de verlo es que el 1% de las empresas tienen el 40% de las, de las tierras, que llegan a 157 millones de hectáreas, sumando grandes y medianos productores. Así que, contá sí. lo poquito que son los que tienen menos. Los productores que poseen menos de 100 hectáreas eh, son entre sí, 2 y 3 millones de de hectáreas lo que lo poseen y bueno, el 2% de la superficie productiva, digamos, son muy pocos. Los que tienen menos de 100 hectáreas, que ni siquiera se puede imaginar, eh, las dimensiones que tienen los terratenientes mmm, son gigantes. Acá le, acá le recordamos a cada una y a cada uno que nos escuchan, Mica, que las unidades económicas, por ahí dependiendo de la región del país, pueden ser más o menos extensas, pero si hablamos de una, de una chacra o de un campito de 100 hectáreas, seguramente es en alguno de los núcleos este, de alta productividad en La Pampa, una unidad que este, puede permitirle a una familia subsistir más que holgadamente y tener una explotación que tuviera algún sentido que no fuera el de responderle al paquete de agrotóxicos. Mica, aparte de, de la, de la, del descubrimiento que estamos haciendo, de que esto se relaciona con el capitalismo y con la concentración, que parece una infección que le ha dado el capitalismo, ¿qué otro fenómeno podemos ver hoy por hoy en La Pampa? Y ahí ya sé que son varios que están en la mesa para discutir. Bueno, quería hablar un poquito de, para quienes oyen, eh, qué es el suelo en sí, ¿no? ¿Qué significa el suelo? Muy que bien. Estamos nombrándolo. El suelo es un sistema vivo, tan, tan vivo como nosotros. Está compuesto por procesos re complejos físicos y químicos y biológicos, por microorganismos, como bacterias, algas, hongos, lombrices. Es un universo entero que trabaja eh, incesantemente para formar materia orgánica, que es la tierra negra, como decían nuestras abuelas, para que la juntaban para hacer plantines, para ponerla en la huerta. Eh, es lo que alimenta a las plantas, que luego alimentan a los insectos, que luego alimenta a los animales, que a su vez nutren oxígeno y abonan el suelo. Que es un ciclo precioso y perfecto de la naturaleza. Por algo le dicen Pachamama, ¿no? No, mal. Injusto que lo nombrás. Bueno, mira, te voy a traer eh, una cita de Walter Penge, que es un ingeniero agrónomo especialista en mejoramiento vegetal, que me pareció como un datito así re, re piola que dice el suelo pampeano es de los que no abundan en el planeta Tierra. No tiene limitaciones para la agricultura. Se trata de un fenómeno que solo se ubica en otros siete lugares del mundo, como en Estados Unidos, Canadá. África, Rusia, Australia y unas pequeñas partes de Nueva Zelanda y China. En resumidas cuentas tenemos una de las mejores tierras más productivas del planeta y ya no quedan muchas y la estamos llevando para el lado del extractivismo en este momento. Y precisamente ahí quisiera empezar a hablar un poco de lo que es el extractivismo eh, en, enfocado al suelo. ¿no? El extractivismo es el proceso de extracción o eliminación de los recursos. ...y materias primas para venderlas al mercado. Claro. Eh... Lo tenemos asociado mucho a, a la cuestión de la minería nada más, Mica, en donde claro. eh, es, eh, es muy obvio cómo funciona el extractivismo y lo que deja, ¿no? Este, pero claro. al hablar de suelo, bien vale la, la, la pena este, hacer bien, bien la cuenta, porque muchas veces uno este, al pasar o una al pasar por la ruta dice esto es una cosa sin ineternum, sin fin, y no, para nada. Es una cosa que se puede deteriorar al punto de lo que nos mencionabas al principio. Claro, el extractivismo en sí, eh, y es hasta muy sencillo hasta de analizar la palabra, eh, es algo que viene y extrae y elimina, que quita, no que devuelve, que quita. Por eso vos mismo me lo decís, es, se relaciona con la minería, porque es algo que es conocido hace mucho, pero... No, le, no solemos como unirlo a lo que es la explotación agropecuaria, y en realidad sí, porque el modelo que está desarrollándose actualmente eh, extrae más de lo que devuelve. En realidad no devuelve, ¿no? <risa> devuelve contaminación, más que nada. Y ahí, por ahí, siguiendo un poco esta línea, eh, la producción agropecuaria hoy por hoy, eh, tal como la conocemos, en estas regiones está bueno, diseñada y empujada, e impulsada por la industria de los insumos, de la maquinaria, en un proceso bueno, que comenzó hace como 100 años eh, y con una motivación bastante lejana a lo que es la producción de alimentos en sí, ¿no? Viniendo de, de la guerra, de quienes fabricaban tanques eh, de guerra y agente naranja para matar gente del Vietcong, ahora te venden la, la, la sembradora... La fumigadora y te venden el paquete tecnológico que necesitas para sembrar y para que esa semilla que le falta de todo y ese suelo que le falta de todo, es seguir echándole insumos, ¿no? Claro. Y en esa, esa fórmula, además, perdón por esta, por, espero que será la última Ay, no, interrupción pasa, de hoy. No, no, no, no pasa nada. Este, en, eso, en, esa, en esa batidora, en, esa, en ese frasco, también se puede agregar que en el futuro seguramente va a venir a asociarse una nueva ley de semillas, cosa que va a ser proscriptiva de algunos métodos de los tradicionales, de los que ayudó a la humanidad a paliar el hambre en su momento. Y así vamos eh, en una dirección que es totalmente, a todas luces, bastante desastrosa. Nada más hay que saber ver las experiencias de no muy lejos. Eh, claro. Mica, redondea, porque yo sé que te corté una parte, redondea. Eh, no, no me cortaste, estaba ¿No? ah bueno, bueno. No, yo pensé que venía, que venías como a cerrar ahí, justo interrumpí yo, este, pero bueno, era un poquito para darle el tenor así de charla que trato de siempre de imponerle Está bueno. Está bueno. a los encuentros. Che, espero que bueno, que, que es de tu agrado andar por acá por la siesta que nos fue y que si seguís con la energía suficiente vas a encarar este, esta parte tuya de comunicadora, porque te aviso que ahora te estás anotando en esa. Comunicadores. Comunicadores. Ah, eh, sí. para, para de acá en adelante y mientras podamos seguirlo haciendo, aunque sea este, cada dos semanas o vamos viendo, espero que sea todas las semanas, Mica. La verdad es que está muy bueno tenerte. Bueno, gracias. Sí, eh, me interesa y está bueno y necesario, además porque, qué sé yo, es algo que estamos hablando bastante con compañeros de la Facu, porque por ahí la bajada de línea eh, es bastante conservadora en todas las facultades y más en, en agronomía específicamente. Y queremos empezar a darle otros enfoques a, a lo que decís, como prestarle atención a cosas que están ahí desde siempre. Ponerle noticias, eh, Rosario amanece llena de humo porque... Los ganaderos están quemando las islas en, en Entre Ríos para, para poner animales de engorde. Y es algo que viene pasando desde siempre. Ahora le estamos prestando atención porque tenemos más tiempo, porque estamos quietos de nuestras casas. Pero a ver si empezamos a prestar un poco más atención, como decirlo, la ley de semilla que viene, es algo que está pujándose y que en Estados Unidos ya se vio, que es muy peligrosa como lo es la deforestación. Bueno, eh... pero además, Mica, estamos hablando estos últimos este, 15, 10 días de la soberanía alimentaria, es una, palabra, una frase que no se le cae a nadie de la boca a la hora de hablar de la expropiación y la nacionalización de un jugador del mercado de, los, de la agroexportación de, de este paquete agrotecnológico este, como Vicentín, y además hay experiencias todavía más cercanas como la ley de semillas en Colombia, que ha dejado un verdadero desastre, desastre sobre desastre, ya que hablamos de, de la hermana Colombia y de esa riqueza natural que no termina nunca de ser diezmada, eh, la verdad es que da para da para a, a encararlo en profundidad y para el lado que se te vaya ocurriendo va a ser muy bienvenido cari este este, este eh, mica hoy estábamos hablando de la de la película y pues, compartimos y todo hoy está disponible para hacer este para que la puedan ver online esta ah, película sí, de eh, de Carrasco claro para para poder estudiar en casa este aspecto de la realidad que también, como vos decís, en parte la cuarentena nos pone alerta sobre algunas cosas, pero este, también es en parte gracias a que se empiezan a levantar y a multiplicar voces como la tuya que ahora de ahora en adelante va a tener un espacio en la siesta que no fue. Bárbaro, gracias por el espacio. No, bueno, no, no lo agradezcas y vamos a aprovecharlo. No, lo, no me lo agradezcas a mí personalmente. Ya sabes que tiene que ver con Paola Torres, con el equipe. Sí. Y bueno, te espero la semana que viene. Vale. ¿Te, ¿Te quedó algo en el tintero para hoy? Sí, quería por ahí abarcar un poco. Eh, me quedaron algunos ítems por ahí eh, afuera. Y puedo, dale, le puedo mandar un toque ahí. Sí, sí, sí, sí. adelante, adelante nomás. Eh, hablar un poco de la, bueno... De, como veníamos hablando de cosas que ya suceden, como bueno, la deforestación inconsciente y arrasadora de bosques primarios en, en las provincias que están al norte para poner cada vez más soja. Eh, el horizonte que nos está llevando este modelo es a... Bueno, y nos, nos tira datos como que bueno, el 56% de la superficie que hoy está cultivada debe aumentar un 20% en los próximos años, lo cual es una exageración entre ellos se lleva puesto eh, los bosques nativos eh, y bueno las especies que viven ahí no como las personas que viven ahí eh, también como para darle una idea a la gente hice como un mini resumen de lo que hace la soja que es lo que más ves en la ruta cuando vas en auto que es verde y la gente se maravilla porque tiene ese color radioactivo bueno <risa> La planta de soja para crecer absorbe como esponja nutrientes que están en el suelo, ¿no? Que son específicamente dos, nitrógeno y fósforo, bueno. De manera natural la planta puede devolver eso, eh, si vos la dejás crecer naturalmente, ¿no? Puede devolver el, el nitrógeno que absorbe, pero en las condiciones en las que se cultivan, y son 37 millones de hectáreas actualmente, eh, se le aplica veneno y esa capacidad eh, se ve interrumpida entonces la planta solo absorbe hay nutrientes en el suelo que, que no son renovables entonces si los absorbe y no los puede devolver el suelo se queda sin eso eh, un suelo agotado en el suelo agotado no puede crecer nada Argentina fue conocida en su momento por ser el granero del mundo y está quedándose seca como una piedra en este momento vamos a terminar eh, importando cosas para abastecernos. Es A mi modo de ver, algo bastante... Le preguntaba a una compañera hace un rato que vino acá a tomar mate y eh, le digo, yo soy un poco fatalista, me dice, no, hay que hablar con la verdad porque te lo pintan en todos lados y la verdad es que no está bueno pintar, hay que hablar con datos reales. En eh, introducción a este modelo acorraló el productor y a la familia rural, al campesino y la campesina, a los, los recolectores y los bosques, talado y a las familias nativas. ...que están asediadas hoy por hoy por topadoras... Eh, ...en datos que leí hace unos años... Eh, el, ...el impenetrable chaqueño... ...le quedan menos de 10 años... ...para ser talado por completo... ...y eso es terrible... ...porque es el pulmón de este país... ...y bueno, ni hablar de la Amazonia, ¿no? Eh, algo como para ir cerrando... ...quiero hablar un poco de... ...como estudiante de agronomía... Eh, ...estoy un poco eh, enojada... Ja, ...por la forma en la que se viene enseñando... Eh, que se devuelca de lleno de enseñar un modelo para replicar y poco para cuestionar. Eh, Concedimientos son recetas. Eh, quienes egresan solo eh, enfrentan problemas desde lo teórico y desde lo industrial, aplicando solamente agroquímicos o agrotóxicos, como quieras llamarlos, eh, dejando de lado los procesos naturales que se aprenden en la facultad y que los profesores no vuelven a repetir porque te lo enseñan en los primeros años y cuando llegas a quinto... Ya no, entend, ya no te olvidaste de lo que te dijeron el primer año, que es algo básico. Si vos entendés un proceso natural de cero, podés hacer algo, no necesitas. Es como cuando, no sé, te duele, te duele algo y vas a la farmacia, te clavás una pastilla y no tenés ni idea de por qué te duele eso. Es lo mismo. Eh, un poco también desde la conclusión, eh, desde la formación de los profesionales, Tiene que haber un debate ético de las prácticas, que son llamadas buenas, eh, buenas prácticas, pero en realidad son perjudiciales en la mayoría, y, a gente, y que, qué sé yo, generan estragos en el ambiente en general. Eh, necesitamos, bueno, un compromiso por parte de las autoridades, que yo creo, eh, como, institución, o como, sí, como institución, la bajada de línea es, es directa, porque hoy por hoy los productores y las productoras eh, creen que no tienen un, un conocimiento del campo, de la tierra, lo tienen, pero eh, fue cedido a, a universitarias que solamente leemos y tenemos la teoría y la verdad es que poco hemos caminado de esos lugares como para comprender y como para asesorar, ¿no? Eh, me parece que Es necesario el compromiso desde la universidad, desde el desde cada docente y no docente, de los recibidos, de las recibidas, que aportemos otro paradigma, que nos, nos quedemos eh, enseñando siempre la receta cuando sabemos que no está funcionando, que los productores y las productoras saben que no están funcionando porque las pestes vuelven, porque las plagas vuelven, porque los números no terminan cerrando nunca. Eh. Y nada, escuchemos un poco algo bastante Obvio que se viene que venimos escuchando de que se colonizó este continente y todos, o sea, los pueblos originarios siempre supieron lo que era eh, mantener un equilibrio, ¿no? Eh, me parece que nada eso, que, que no es nada, es mucho. Es mucho, eh, ahí está. Eso es. es ahí. Claro. Me, en, ahí lo me... que extraemos lo tenemos que devolver porque si no se pierde el equilibrio y ahí hay una inminente caída y la caída no va a ser de los pules de siempre ni de los grandes productores que te nombré vamos a caer quienes estamos abajo y ni siquiera, porque ni siquiera es que producimos, o sea, van a caer los pequeños productores que siguieron consejo de gente formada en instituciones públicas, o sea, es para mí muy fuerte. Muy bien. Conciencia para esa gente. Muy bien. Y será tarea entonces nuestra contigo, Mica. La verdad es que es muy agradable tenerte, repito. Pero de acá en adelante, entonces, ese temario y varias facetas más que se agregan como desafíos para desarrollar. Gracias, Mica, hoy, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Y nada, eso, gracias. Y que, nada, la educación ambiental, la conciencia ambiental es más que necesaria, así que estos espacios tienen que existir en todo el lugar. Muy bien, muy bien. Che, te espero la semana que viene, te vamos a estar esperando todes, y gracias claro. por ahora, este, vamos, a, vamos a seguirla con Mica Sánchez, hablando de, sí, hablando de fondo, de capitalismo, hoy específicamente eh, sobrevolamos el tema suelo, pero vamos a ver si de todo ese temario Mica va a ir desglosando, por ahí más, por, más pormenorizadamente en nuestros próximos encuentros. Mica, gracias y que tengas buena tarde. Dale, un saludo y abrazo para todos. Gracias. Abrazo. Ahí está entonces la última partecita de la siesta que no fue.